esteros gallego el recr representa plomo parejo una producción nacional independiente de Iván ballesteros certificado de productor nacional independiente número 741 para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la ley de responsabilidad social para La polémica y la denuncia forman el plato fuerte de este espacio, donde se hablará sin pepitas en la lengua, de verdades y engaños. Duélale a quien le duela. Comienza Plomo Parejo, con Iván Ballesteros. Pero te digo que Ballesteros... Pensamientos del Libertador Quizás el grito de un ciudadano puede advertir la presencia de un peligro encubierto o desconocido Simón Bolívar Buenas tardes, bienvenidos promoyentes de Venezuela y el mundo De esta manera empezó tu programa... Plomo Parejo, como siempre, por Radio Caracas Radio, palabra hecha radio, en sus 750 AM como emisora matriz. Les recuerdo que este programa también pueden escucharlo a través de las siguientes páginas web. www.venezuelanoticia.com, resistenciavenezuela.org, resistenciavenezuela.com. También a través de nuestro blog plomoparejo.blogspot.com Por las siguientes radios por internet caracasradiotv.com caracasradiotv.tk computvcaracas.com elinformecifras.com lahora.com y por si fuera poco, por señal abierta también a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar Nuestro correo plomoparejo.rcr.com.be Si te quieres comunicar con nosotros a través de nuestra mensajería de texto Tienes que hacer lo siguiente, agarra tu celular Ponte un mensaje y envíalo al 3456 Lo que significa, dilo Eso tiene un costo de 50 céntimos de Bolívar Fuerte Más básico, más IVA Teléfono del estudio, 482 pero 482-9750 Bueno, buenas tardes para todos, vamos a iniciar rápidamente, ya sé que la Poleo nos está esperando, está en línea, pero un momentico. No, ponlo, ¿qué, qué, qué es lo que hay con ella? Vamos a ver. Y ahora, Lomo y Candela, con Patricia Poleo. Iván hey, Mayestero. Ay, papá, ¿qué pasó? Ay, papá, ¿qué Mira, no me digas la poleo, también no me gusta que me digas la poleo, ¿eh? Así te dicen tus amigos por aquí, a mí me encanta decirte la poleo, suena chévere, ¿sí? Es más, ayer... No, ¿sí? Sí, no, exacto, bueno, Ajá. está bien, señora Patricia, mira, tú, tú sabes que ayer... Fui al, al evento este del Grupo 2D, que aquello estuvo que aquello fue full, y yo invito, ayer en el Colegio Ingeniero, se hizo el primer parlamento por la democracia y por la libertad, y ahí se dieron cita, como dijo Miguel Enrique Otero, ahí habían blancos, negros, revolucionarios, contrarrevolucionarios, abstencionistas, demócratas, ahí había de todo, de todo, y aquello estaba, pero abarrotaba gente, entonces me salió un señor, Con un nuevo país bajo, bajo golpista, el brazo. Golpistas, golpistas. No, no hay... golpista también, golpistas. Y la gente que quiere que se caiga Chávez. Vamos a hablar las cosas como son. Ah ¿eh? Porque Chávez está diciendo que todo el mundo es golpista, que le van a dar un magnicidio. Y en esa eterna lloradera. ¿Tú ves? Entonces sale un señor con el nuevo país doblado de bajo el brazo. Y me como ah, ¿cómo está? Déjame te... ver qué escribió la, la señora esta del imperialismo. La poleo, la poleo. La poleo, la poleo, ajá. Entonces estaba viendo la columna y entonces me dice, no, por si fuera foco, mira lo que cargo del teléfono. Y me ha sacado una foto en la pantalla de su teléfono con la cara esa que tú tienes de retadora que te hicieron en una ficha aquí. Que sale así ajá. como diciendo, ¿quién dijo miedo? que ¿Qué es lo tuyo? Así yo vi yo, digo, pero es que fanatismo, ¿vale? ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Así es. Mira, Patricia, déjame decirte que empecemos con el plomo parejo y el plomo grueso, que ha sido el blog todo un éxito. Mira, tengo, me están escribiendo desde Cochabamba, Bolivia me escribieron de Ecuador, desde Estados Unidos, del estado Lara, del estado Táchira también. Bueno, y para ustedes contar, aquí tengo cualquier cantidad de correo que está mandando la gente y de verdad eh, yo le doy a todos la gracias por el apoyo, pero fíjate, hay algo que me pareció importante, me escribió lo que pasa es que no me pude traer la cosa y aquí tengo a Marines metí en la computadora para que me ponga todo el día. Entonces tengo que darle la claverita. Entonces fíjate una cosa, me escribió el de Ecuador y me dijo que le agradecía lo que estábamos haciendo, porque eso iba a ayudar, que la vía primero le había dado el blog a todo el mundo, a todos sus contactos en Ecuador. Y que aparte de eso, aparte de eso era importante que hiciéramos ese trabajo, porque teníamos que unirnos todos los latinoamericanos para que este tipo de gobiernos cayeran, que no existieran, ¿ah? Porque tenemos que luchar por la libertad. Así mismo me lo, me lo mandó, una carta bien largo, y yo lo contesté y todo. Para que, en, porque... en Colombia también hay unos grupos importantes, que yo te voy a dar por cierto los blogs, eh, Iván, que están a, tienen esa iniciativa de, de que sea una lucha no solamente en Venezuela, sino que se una Colombia, Bolivia, eh, en, en función, tú sabes, de que haya paz regional, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, así es, todo el mundo está trabajando por eso Fíjate una cosa, Bien. Patricia Yo estuve leyendo una columna tuya la semana pasada Y yo dije, pero esta, esta señora si es apurada, ¿vale? Sí si es atorada, ¿ah? ¿eh? Y sacaste un nombre ahí, no se estaba manejando eso por ahí, broma y, decía, y tú sacaste un nombre, ¿cómo es que se llama el coronel ese? El que dicen que fue el que vendió a los otros, que montó la trampa ¿Cómo se llama ese polonio? Ay, ahora no me acuerdo cómo se llama. Porque yo no memorizo todas las cosas, las guardo en archivo. Oye, yo lo tenía y yo borré el nombre. No vaya a ser Eso que... salió el viernes, ya, yo lo tengo por aquí. Es el, hay, director, hay, el, el, tenía... el director del hospital militar, ¿no? Entonces, tú sabes que yo empecé a investigar y averiguar quién es el hombre, ¿no? Y ya me dijeron, Ajá. el tipo es el, el, el, el director del hospital militar y ese es el encargado, tiene como misión, eh, ¿cómo que se llama? Atender a los guerrilleros heridos y enfermos en el hospital militar. O sea que él tiene relación con la guerrilla, ¿tú ves? Aparte de eso, este me dicen que él está haciendo la misma función, me han dicho oficiales del ejército, que tiene sí. el teniente coronel Ángel Ramírez Figuera. Él es el que monta las trampas y vende la gente, y que mira, que da buenos dividendos, fíjate, el pombo y es que le dieron un apartamento y una camioneta. A este coronel le dieron una camioneta y la hija está en PDVSA. ¿Verdad? ¿eh? Y entonces, bueno, ahí me sacaron de, de todo, pues, me mandaron información hasta la novia en qué fuerza está, es aviadora, por cierto. Me dijeron así mismo, y sacaron de todo, o sea que los militares, parece ser que están claros en la cosa, ¿sabe quién es el que está trabajando para el régimen para involucrarlo? Incluso, ayer me mandaron una foto, un amigo tuyo, Gerardo Maldonado, me mandó una foto uh -huh. que sacó... El, el, el señor este que llama, que parece un muñeco, vale, que se ha operado tanto así, José Vicente Arrangel, que, que le han estirado tanto la cara, que si se la estira más, le revientan la cara, en la cirugía plástica que hacen en Cuba, ¿no? Entonces, que, que sacó y lanzó el escarnio público una serie de oficial Hay uno de la Guardia, un capitán, y los demás unos oficiales de la Fuerza Aérea que yo los conozco. Inclusive, ahí está un oficial que trabajó conmigo, lo recibí desde subteniente, un hombre brillante, Alferez Mayor, un hombre que le ha ofrecido la empresa privada para que se vaya a trabajar y no ha querido irse. ...por el amor que le tiene la Fuerza Aérea... ...entonces llega José Vicente Ranel... ...que siempre ha sido el enemigo de los militares... ...que ha sido un conspirador de oficio... ...porque está conspirando contra Chávez ahorita... ...ya se está vendiendo como el candidato a la transición... ...entonces se lanzó al escarno... ...a no. estos sí, oficiales... ...¿a ti no te ha llegado esa foto? para mandátela... No, ...no, no la tengo... ...no, con nombres y todo, y eso no puede ser... ¿vale? ...si hay alguien que se ha arrastrado... ...que ha hecho guiso... ...que ha robado... ...a ah, que se ha llenado... Con, con este y todos los gobiernos ha sido José Vicente rangel y entonces tirándole unos oficiales que lo único que están haciendo es trabajar y que se mantienen en su fuerza aérea que son institucionales porque parece ser que para que tú seas un buen oficial tienes que arrastrarte ahora y decir, a Chávez no se va y ser un político ahorita con este gobierno porque cuando esto pase que se ponga a orden, tú vas a ver que más de uno va a hablar y va a terminar el gobierno y ya no, es que Chávez me obligó que el otro todo el mundo va a estar en eso Bueno, yo, la responsabilidad, eso tiene que quedar bien claro de cada uno, ¿no? Son individuales, y, y hay órdenes que no se deben cumplir definitivamente, y, y, y eso es un punto que yo creo que cada uno de los oficiales de la Fuerza Armada debe tener en cuenta. Hay órdenes que no se deben cumplir porque son ilegales, porque son inconstitucionales, y el que las cumpla es responsable. Nunca podrá decir que, además eso está eh, dentro de la, de la ley orgánica de la Fuerza Armada. O sea, el, el que el obede con la orden inconstitucional es responsable, más allá de quien se la dé. Sí, mira, me mandaron una invitación aquí, fíjate lo que dice, y yo sé que te interesa porque el difunto era amigo tuyo. Al cumplirse un año del fallecimiento del Cardenal Rosalio Castillo Lara, sus familiares y amigos, los Salesianos de Don Bosco y la Fundación María Auxiliadora de Guiripa, invitan... A las siete y cuarto PM, a la Santa Misa presidida por el Cardenal Jorge Eurosa Sabino. Y a las ocho y treinta de ese mismo día, a la presentación del libre póstumo autobiografía del Cardenal Castillo Lara, a cargo de Monseñor Baltasar Porras Cardoso y del presbítero Raúl Vior Castillo. Jueves 16 de octubre del 2008 Templo Nacional San Juan Bosco, Altamira, Sexta Avenida de Altamira, entre séptima y octava transversal. Bueno, allá voy a estar yo. Lástima que tú bueno, no puedas atar... que, que el cardenal, eh, no sé, pero que yo tengo una especie de altar al cardenal en mi casa. Eh, le pongo flores permanentemente eh, y tengo su foto eh, ahí colocada porque es que aparte de que en, en, los, en los últimos tiempos, eh, que bueno, los primeros años que yo estuve aquí en el exilio, él era prácticamente el que me daba fortaleza espiritual pero yo creo que los venezolanos el último gran líder que escuchamos en las calles venezolanas fue el Cardenal castillolar la última voz que realmente se levantó eh, como debe ser frente a un régimen como el que hay en Venezuela fue la el cardenal Rosario Castillo Lara. Yo creo que eh, era un verdadero pastor, eh, pero además era un gran venezolano y, y un gran ciudadano. Yo creo que de las cosas que yo voy a lamentar eh, de haber tenido que irme de Venezuela, es que más nunca lo volví a ver, a pesar de que siempre hablábamos con frecuencia mientras yo estuve aquí y él estaba vivo, ¿no? Y, y, y realmente las palabras de él eran cortas eran frases eran pequeñas frases pero erann siempre muy certeras y, y una de las cosas que siempre me dijo era que había que llegar hasta el final no y, y es, yo creo que es lo que tenemos que hacer los venezolanos llegar hasta el final con todo esto y, y, y no y no dejar de luchar nunca no aunque a veces yo te digo iván que que, que a mí a mí por lo menos me entra una desmoralización frente a algunas cosas o al sea, todo me pasa los lunes que es justo el día que tengo el programa contigo eh, porque bueno hago que estoy estoy Oye, de lo pero que eso me, dice, pero en y... momento, en momento que no digas eso que cuando haces programa conmigo, la gente se va a claro, desmoralizar. Mira, el programa coincide... de los lunes es un apoteósico. No, no, eso eh, es que tú me coincide... quieres sabotear el programa, ¿vale? Tú me quieres sabotear no. el programa. Ah, bueno, mostre. No, pero es que, me, que me coincide los lunes con las ruedas de prensa que dan los partidos políticos ah, y, y yo me doy cuenta y eso me desmoraliza. Claro, o sea, yo no puedo pero... evitar que eh, ver eso y, y, y darme cuenta de cuál es la realidad y, y la realidad que contrasta con estas ruedas de prensa con el contenido de las ruedas de prensa, Y, y de verdad que por más fortaleza espiritual que tenga uno, más espíritu de lucha, a veces que uno dice, bueno, a veces provoca esto tirar de toallas y van frente a frente a, a lo que es la realidad de un país por eso que no se da cuenta de lo que está pasando. ¿no? Así es. Bueno, fíjate, Patricia, este... Eh, yo quiero que hagamos un análisis más profundo de eso ahora y de las informaciones que tú tienes y que manejo yo, de todos modos les recuerdo a las personas que este miércoles a las 6 de la tarde en la iglesia Nuestra Señora de la Caridad del Cobre va a ser la misa por los presos políticos perseguidos, torturados, exilados, este miércoles a las 6 de la tarde, ahí vamos a estar... El que no vaya, bueno, ya usted sabe Después no empieza a quejarse No, es que yo no voy, porque tal cosa Bueno, ahora lo que viene es publicidad Y después continuamos con Patricia poleo Aquí en tu programa Plomo Parejo RCR 750 AM Les está presentando Plomo Parejo Con Iván Ballesteros Óptica en Foco siempre contigo, ya que con la calidad y precios que te ofrece no promociona ofertas engañosas, no necesitas reparar y nuestras super ofertas no pueden ser igualadas. Óptica en Foco, Centro Comercial Santa Fe, nivel C2, local 10. Óptica en Foco, calidad, profesionalismo y economía. En Dental Smile también cuentas con servicio de radiología con alta tecnología, donde te realizan rayos X panorámicas, cefálicas y trazados digitales para estudios de ortodoncia. Dental Smile está en el Centro Comercial Santa Fe, nivel Alameda, teléfono 976 -3350. Dental Smile, donde lo damos todo por tu sonrisa. Los aires acondicionados Gris son los únicos que tienen garantía integral a ah, y por los repuestos. Ni te preocupes. Para mayor información y pedidos, llama al 232-5636. Aires acondicionados Gris, tecnología de punta y calidad de vida. Regresa por RCR. Plomo Parejo. El espacio donde la polémica y la denuncia están en la vida de su participación. Bueno, continuamos aquí Plomo Parejo, como todos los lunes. Aquí está Patricia Poleo. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Aló? Ajá, ¿estás ah, ahí? Sí, aquí estoy. Mira, este, por aquí... me Métete en el blog cuando puedas, para que veas algunas noticias humildemente que estamos poniendo ahí, ¿no? Este... Pero yo quería, primero que nada... Eh... Primero hacerte un comentario, fíjate. Eh, en el día de ayer, en el día de ayer... Eh lo que pasa es que la, la información la tuve el sábado ¿no? en el día de ayer, eh, por segunda vez eh, el gobierno eh, utilizó a todos los empleados del CENIAT pero esta vez fueron a limpiarlo la ollada. bueno, desmalezaron, barrieron pintaron, recogieron orines excremento todo lo que había por ahí lo limpiaron, entonces esto de verdad a mí me da mucha rabia, pero yo digo que esos empleados, está bien hecho que le pase eso porque cómo es posible que tú estudiaste en una universidad, para allá barrer las calles y que nadie... Levante la voz Todo el mundo lo acepta calladito Bueno, fíjate que el gobierno te está aprovechando Ya van los del metro Vienen los de los del Banco Central de Venezuela Vienen todas las instituciones Van a limpiar calle ¿Ah? Entonces yo digo, bueno, me imagino que irán a llevar también a la gente de la vicepresidencia, la gente de Miraflores, aunque los jefes no limpian, porque ayer estaban todos los jefes del Senia con su escolta o sea, yo no sabía que le tenían tanto miedo a la gente, ellos van para el baño, y el escolta se mete en el baño con ellos, pues. anda para todos lados con el escorta, pero ellos no barrieron, bueno, y, no y pero, ahí estaba Carrizal, tienen, ¿Ah? tienen, tienen muchísimo miedo, Pero sí. muchísimo miedo, Iván. El, el, el, la verdad es que, bueno, desde el presidente para abajo hay una, una angustia colectiva, hay gente desesperada sacando el dinero, gente buscando ya por dónde irse, este y y, y un miedo que que además mira no no se refleja en las detenciones que eso tenemos que decir lo de los cinco oficiales la semana pasada porque ninguno tenía nada que ver con lo que ellos dicen que tiene esa olla la montaron por cierto es estaba estaba preguntando el nombre del del coronel ni con la Romero ya lo vi Ese es Camacho sí, Romero Fue que fue el que montó la olla eh, de el magnicidio, eh, y, y el terror es es, es colectivo, todo, en todo, no solamente Oye, en, en Hugo, sino en todos entornos. Ok, pero y, fíjate un momentico, habla claro, tienes que hablar, adaptarte un poco al idioma de los revolucionarios, porque este programa lo escuchan mucho los chavistas, habla como es, tiene que decir la olla mediática. Bueno, la olla, la olla mediática porque la montaron en el programa de Mario Silva, Por eso que por eso que la, la el magnicidio fue mediática porque además en qué país tú has visto eh, que desmontan un golpe de estado a través de un programa de televisión no eh, eso eso no tiene ningún sentido eh, pero eh, hablando por cierto del jefe tenía que no quiero que se me pase eso, siban lo comenté hoy en la columna estado chávez lanzó una cadena que no se entendió nunca una cadena este, ¿Esa era contra el, el imperio no era contra el imperio no, era una ah. cadena donde él haló él, él, él estaba reunido en consejo de ministros y entonces él, él tocó temas y alargaba los espacios y tú sabes tocaba temas eh, que, que no tenían nada que ver con, con, con lo con nada y de repente mencionaba una cosa sin sentido y tú sabes estaba tratando de darle largas al tiempo para, para, para que la cadena bloquear algunos programas de televisión que, que se estaban transmitiendo ...sobre todo en Glovisión estaba Chuboto Real... ...con el programa de Radar de los Barrios... ...donde además se expone realmente cuál es la miseria del país... ...y qué es lo que el gobierno revolucionario ha hecho por los pobres... ...y todo eso, ¿no? Pero hubo una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención... ...y la comenté en la columna de hoy... ...que Chávez, al final del programa dijo que bueno, que la crisis... Ya él asumió que también hay crisis económica en venezuela porque él, él había dicho que la crisis económica no iba a, a afectar el país ¿no? sino que eso eso estaba aquí en el interior nada más no la crisis es del mundo entero menos de venezuela nosotros no tenemos crisis económica y entonces dijo que bueno que había que, que si sí había crisis económica y que había que hacer algunos ajustes eh, por ejemplo se tenía que acabar el derroche y se tenía que acabar la corrupción pero a partir del 2009 o sea, él dijo él dijo que el en el 2009 era que se le acababa la corrupción en el, en el derroche que lo que Chávez está dando con esto bueno le está dando espacio a, toda, a todos los corruptos que tienen que... Bueno, que eh, te voy a decir una cosa, a mí no me alcanzan las columnas para publicar las denuncias de corrupción pequeñas, medianas y grandes que hay alrededor del, del gobierno, ¿no? Sí. Eh, bueno, pero esa, eh, pero la corrupción y la incapacidad y el derroto se acaban en el 2009. De manera que todavía los ladrones tienen tres meses para seguir robando. Oye, un momentico, aguántate ahí, aguántate, porque vas como un carro sin freno. Fíjate una cosa, si la cosa es así, yo le voy a pasar un dato a Chávez. Es más, déjame darle el blog Spongebob. Chávez, mira, el blog expo mío es plomoparejo.rcr.blogspot.com, porque fíjate, aquí hay una denuncia de Ipostel, eso no, que no vaya a decir la licenciada Eva Marisol Escalona Flores, la flamante presidente de Ipostel, que es que yo le quiero echar tierra, no, no, no, no. no. Esto viene de las entrañas de donde ella preside, de Hipostel, donde todos los empleados están hablando de la corrupción que ella tiene montada, sobre todo que se metieron una bolonia con el convenio postal y broma, un nombre rimbombante entre Cuba y Venezuela, donde... El único centro este de cyber De computadoras que está aquí en Caracas Que han gastado en montar cyber En muebles, en todo Y ninguno existe, que se han robado Los dólares como le ha dado la gana Que bueno, que ahora como están prácticamente descubierto entonces cambió El director de administración Cambia el que hace las compras, vente para acá Entonces uno lo rebajaron, el otro Dijo, no, no, yo no acepto esa rebaja Yo me voy, entonces otro se aceptó Porque todo el mundo está guisando ahí Bueno, yo saqué la historia completa en el blog y ahí aparecen hasta las copias de los cambios que han hecho, ahí aparece todo, incluso le saqué fíjate una cosa Patricia yo no entiendo por qué hablan tanta paja del imperialismo mira y la, la, la presidenta de Postel Abrió una cuenta en Estados Unidos Pero no es como tú y yo hablábamos Que era una, una menudencia que tenía Ella abrió su cuentica Su cuentica la abrió, ya te voy a decir Creo que es el 23 de mayo Aquí está, 23 de mayo Con 9.475 Unos Con 68 dólares. Pero ese mismo día le depositó 20.500 dólares. ¿Eso fue? Eso fue el 23 de mayo. No sé cuánto hay ahorita. Entonces si Chávez está hablando de corrupción, mire, váyase para el postel. Que, que ahí está el ñere, ñere. ahí se agarraron los dólares del convenio, eso y que es un desastre, ¿eh? y si creen que es mentira, ahí están las copias, ahí están las copias, y los empleados están ansiosos porque interve intervengan en para hablar y decir la verdad, yo no estoy diciendo mentira pero lo que pasa es que parece que es intocable, porque ella es pupila de Diosdado Cabello, ahí aparece el currículum, ahí puse todo lo que me dieron todo lo que me dieron entonces tú me dices que él está hablando de corrupción Pero está, eh, eh, eh, ahí vamos a lo de Diosdado Cabello cuando Chávez estaba estaba hablando que para el 2009 se acababa la corrupción es decir, de aquí a, a diciembre al 31 de diciembre de 2008 pueden seguir robando corrupción roben todo lo que puedan señores revolucionarios porque esto se acababa el 1 de febrero del 2009 no antes, ¿no? bueno, ¿tú sabes a quién enfocó el director de la programación? ¿a quién? aquí en Poncho, porque así se dice en el lenguaje televisivo aquí a José David Cabello el súper importante de, de diseñar Chávez estaba haciendo corrupción y el director se fue pero inmediatamente hacia la imagen de José ya David va, Cabello espérate un, momentico, espérate un momentico ven acá Marínez, búscame en qué ranking está José David Cabello aquí en la lista de lo que tienen reales en Estados Unidos Ah ajá, de Patricia Bueno, y eh, el, el tema, el tema precisamente es que donde la, las mayores fuentes de corrupción que hay en Venezuela son funcionarios que han colocado Diosa Cabello, o sea, le responden a Diosa Cabello. Una de ellas por cierto es la ministra de Turismo, Titina Azuaje. Que la que maneja los casinos y la que maneja, la, la que le, le, es quien le permite a los casinos estar abiertos aún no teniendo las condiciones. Ella es la que legal, se entiende ¿no? con los goncalves, los ares de los casinos. Bueno, y te voy a decir claro, otra cosa, claro. y te voy a decir y, otra, y es, se guisan, óyeme que... óyeme, y se guisan el 1% de los aportes de los lo, lo, lo, lo que genera el, el, el, el turismo. Eso se lo Pero guisan. no solamente eso, es que eh, en estos días, yo también lo denuncié en el Nuevo País, despidió a tres abogadas. Ah, eh, que están que están en, en la consultoría jurídica del ministerio porque se negaron a armar una plataforma legal para convalidar eh, eh, hechos irregulares que tienen que ver con los casinos del Ministerio de Turismo y entonces las estupidos porque se negaron a delinquir pues verdad Entonces, eso el, el tema que hay aquí, eh, también, tú sabes, con esta controversia de que Diosdado puede ser el, el, el que esté cerruchando desde el pasado y el que esté detrás de estos go supuestos golpes y todo epa, eso. Epa, es que, epa te bueno, metiendo con el magnicidio, estás diciendo que no, son eso es lo que lo quieres dijo, acachar. Eso lo, dijo, eso lo dice Tascón, yo no lo estoy diciendo, Tascón es el que dice que la derecha endógena que Diosdado es el que está detrás del golpe y es la que le interesa que traerse vaya. Mira, mira, mira óyeme una cosa, ¿cómo se llama lo que hablan paja? Mira, pero, pero eso es conmigo, ¿no claro, te dice no, te estoy preguntando. Las palabras están horrendo, porque bueno. si bueno, Eso que, es lo que estás no con, ves. vale, eso es lo que estás con ah, bueno. en, en, en, en la revolución. Dice que to, que Tazcón es un pajugo. Ah, porque se la bueno, vas yo, yo lo pasé echándole paja todo. y te voy a hacer una cosa. Ajá. Aquí aquí esa es mi posición particular. Tascón para mí sigue siendo el hombre de la lista. ¡Claro! No es ningún héroe. Para mí Tascón es, un, es, es uno de los seres más repudiables que, que, que ha tenido este gobierno y, y de los que ha hecho más daño. O sea, Tascón es el, el creador de la gente en Venezuela. Entonces, a mí que no me pongan a como que eh, porque además él, él ahora ha adoptado una una posición de que él es el, el, el, el, el luchador anticorrupción. No, un, hombre que, un hombre que es tan nefasto que ha hecho tanto daño, ¿verdad? Y que además, mira, este es un tema además de violaciones a los derechos humanos. Aquí todo el que ha convalidado violaciones a los derechos humanos es responsable y Tascón es uno de ellos y no es que loco es que él con esa lista vio lo personalmente los derechos humanos de Venezuela entonces yo cada vez que veo en los programas de televisión que ponen a Tascón y los, los, los, los conductores de los programas tú sabes muertos o risas Tascón yo, o sea, debe ser por eso que yo estoy en este país y no puedo estar en el mío ¿no? qué bueno. porque ese tipo de cosas ese tipo de cosas yo no las acepto qué bueno que, que qué bueno que tú estás diciendo eso porque cuando yo hago una crítica todo el mundo me cae encima bueno ahí está critiquen a Patricia pues que se está metiendo con Pero Tascón es un raya más contigo, a mí que me importa que me critiquen. Bueno, eso, si yo no, a mí a me quedar... dicen de todo, que yo soy un divisionista. Pues, a no me importa, a mí eso no, a mí eso no me importa, Oye, me, pero... no me importa, pero mi conciencia está limpia, o sea, yo, yo, yo, por ejemplo, si yo estuviera en Venezuela, si tuviera un programa de radio, eh, o de televisión, jamás me echaría rey con Tascón, ni estaría jugando con Tascón, porque Tascón ha sido un criminal, no, ha perseguido seres humanos de Venezuela. Entonces yo, esas cosas, esas cosas, yo no las convalido, Bueno, entiendes? bueno, fí fíjate tascón. una cosa, fíjate una cosa, tú hablaste de y hablaste de josé en la lista de los 135 de los ciento ¿cuánto? treinta y cinco rankeados que hay está, eh, José david cabellos al 46 pero sabes quién lo sigue sabe quién lo sigue en la lista sabe quién es el 47 que Ismael García, te acuerdas que también nos perseguía y nos llamaba escuálido y nos atacaba. Bueno, cuando tú tú pas bueno, Ismael, ahora pero bueno. Pero que... Iván, ah. es que Ismael, pero es que mira, a mí a mí me impresiona que ahora Ismael es el héroe de la oposición. Ajá. Ismael es el Superman. Ismael es la figura principal de los canales de televisión o de los programas de oposición. Que esas cosas no lo pueden entender porque es que, es que la, eh, mi memoria está demasiado fresca por lo menos la mía, y yo no puedo entender que el resto de los venezolanos no vea todo lo que ismael hizo y, y todo y, y todo cuanto ymael es responsable porque también es aquí hay que hay que hay que fijarse en qué punto se arrepintió cada uno de ellos ¿Cuándo te arrepentiste tú, iván yo me arrepentí como al año y medio Pero tú te arrepentiste, cuando tú te arrepentiste, todavía no había no habían ocurrido los hechos de Adil. No, pero están empezando no había... a robar, por eso me arrepentí, porque pero, como yo no soy pero, ladrón. Pero pero dime tú qué convalidaste tú con tu presencia. En cambio, dime tú qué ha convalidado a Tascón y qué ha convalidado García. Ok, bueno, ya fíjate. ¿En qué punto fue o sea, la vuelta Ismael García? Hasta, oh. hasta que Ismael García se dio la vuelta, ¿qué no había pasado en Venezuela ya? Así y él es. lo había convalidado con su presencia y con su voto y, y, y con sus actitudes. Así es, yo y con me, su yo, posición yo... Entonces, entonces ahora Imael García hay que calarse en la televisión a 24 horas del día porque cada ratito lo tienen en un programa eh, de opinión, cada vez que interviene la Asamblea Nacional entonces de estrella es Imael García pero acaso que cómo es posible que el pueblo de Venezuela no se acuerde de, que, de lo que ha hecho Imael así es, bueno mira, tenemos que hacer un corte un momentico, aguántate, no te voy a dar algo tómate un vasito de agua, porque vamos a publicidad y después continuamos aquí en tu programa Plomo Parejo Plomo Parejo usted escucha Lomo Parejo con Iván Ballesteros por sus 750 AM en óptica enfoco ahora verás rapidito, ahora en una hora o menos te hacemos tus lentes visión sencilla, en una hora te tomas un café, vas al odontólogo y te hacemos tus lentes en enfoco, no hay excusas, si vienes verás, óptica en foco, centro comercial Santa Fe, nivel C2, teléfono 977-6034, óptica en foco, calidad, profesionalismo y economía. Dental Smile con los mejores profesionales, todos los servicios, la mejor tecnología, pero lo más importante es la atención y la calidad del servicio. Tu odontólogo será tu mejor amigo. Te esperamos, Centro Comercial Santa Fe, Nivel Alameda, teléfono 976-2375. Dental Smile, donde lo damos todo por tu sonrisa. Si quieres un aire acondicionado portátil, la marca GRID debes buscar. En 9 y 12.000 BTU y con control remoto, soluciona tu problema de calor. Para mayor información y pedidos, llama al 232-5636. Aires acondicionados GRID, tecnología de punta y calidad de vida. Cuando los vecinos toman las riendas y se organizan, surge la red comunitaria más grande de Venezuela. El radar de los barrios. La red que llega hasta el mismo corazón de los barrios, donde muchos no se atreven a llegar. como se ve que Jesse Chacón eh, no ha pasado por este sitio sino en helicóptero, no? Y, este, y viene a pisar esto únicamente cuando hacer en campaña electoral. Porque regalarle lavadora a alguien que le llega el agua cada 40 días, cada 20 días, cada 30 días, lo que es, es una burla sangrienta. Es como restregarle en la cara el hecho de no tener agua, el hecho de ser un ciudadano de segunda ante la vista de los jurócratas del gobierno. El radar de los barrios, la señal que palpita mucho más allá del color político. Todos los días a las 10 de la mañana, con Jesús Torrealba. RCR Palabra Hecha Radio Usted escucha RCR 750 cincuenta AM Palabra Hecha Radio Regresa por RCR Plomo Parejo el espacio donde la polémica y la denuncia están en la vida de su participación. Bueno, continuamos el Plomo Parejo. Hoy se han metido en el blog 620 personas y ahorita están 72 escuchando el programa por el blog. Pero eh, tenemos algunos problemas. Bueno, problema no. Yo creo que es que por lo que dijo Patricia, mandó a bloquear la mensajería de texto para que no llegaran los mensajes, a lo mejor metándole la madre, algo por lo que dijo. A lo mejor tú bloqueaste eso. ¿Aló? Hello. No, dime, dime Iván Bueno, que parece que tú nos bloqueaste en la mensajería de texto para que para Bueno, porque ahí te van a mandar unas mentas de madre y todo Por lo que estás diciendo Entonces tú dijiste, no, mejor para que no llegue nada Para que Ballesteros no vaya a decir nada de eso Mira Iván, hay, hay otra Un blog que está oh, Bueno, es una emisora de radio por internet También aquí en Miami, que también está transmitiendo el programa Que se llama radio Radiolibertador.com Ajá, Radiolibertador.com Ok, ya lo noté Ajá, ¿y qué? ¿Está luchando por la libertad y por la democracia en Venezuela? Así es. Ok. Así es, Una, es además se impide noticias de Radio Martí, que es el, la emisora de radio que transmite hacia Cuba, que es aquí del gobierno federal de los Estados Unidos, del imperio, y que llega, la, la, el sonido llega a Cuba. Oye, Vale, a mí me gustaría un día que me entrevistaran a en esa emisora, yo, la mandarle mensaje tú sabes, a los cubanos, pues yo sé que es la emisora que entra en Cuba y que bota la piedra Fidel Castro, pero no ha podido sacarla del aire. Sí. Exactamente, no, es que no la pueden sacar porque además eso funciona a veces con un avión eh, que sobrevuela eh, Cuba y, y, y transmite la señal Y también tienen televisión y lo, y los cubanos la lo, lo pueden escuchar, ¿no? Y, y los mensajes son, son tú sabes, eh, certeros como en, en función de abrir los ojos a los cubanos lo que realmente eh, pasa y lo, lo que realmente es la democracia ¿no? Qué bueno, ¿viste Chávez? Lo que está diciendo Patricia, es la tecnología, no, es que porque Chávez no quiere llevar a la edad de piedra no... Oye, no, no, y además es una tecnología que no hay forma de revertirla, Iván, porque si se puede hacer en Cuba, donde nunca, eh, cuando llegó la, la dictadura no había internet todavía. Eh, imagínate en Venezuela cuando ya eh, está, todas, las, todas las tecnologías están funcionando Las te, tecnologías de comunicación Es muy difícil revertir que nos comuniquemos Y que haya medios alternativos A pesar de que el gobierno pueda echarle mano a unos canales de televisión O unos programas de radio sí. eh, Siempre siempre la forma de comunicarse Eso es bien importante Ahora fíjate en una cosa Yo no sé cómo hacen los cubanos con internet Pero tengo información que tenemos una audiencia Del blog y del programa Que es de un 3% en Cuba no, sí, porque la, la gente eh, se la, tú sabes se las ingenia y tienen computadoras escondidas eh, y, y antenas. Incluso, claro, si, si, si llega la fuerza pública y te encuentra con una antena eh, con la que puedes captar, aguádate que eso es una isla, eh, es muy fácil con cualquier antena captar las ondas que vengan de Miami, incluso que vengan de Caracas, etcétera ¿no? Y y, y, te, y, y hacen eso, te escuchan, porque los humanos además son bien ingeniosos en, en ese sentido, ¿no? es lo que para poderse comunicar con el mundo. Así es. Bueno, mira, fíjate de lo que, por lo que empezamos hablando, el, el... ayer hubo un evento eh organizado por el Grupo 2D, pero un evento apoteósico, Patricia, ahí había cualquier cantidad de gente, a pesar de que no se consiguió un espacio más grande, bueno, los pasillos, la antesala del, del, del, del pequeño teatro este que tiene el Colegio de Ingenieros, estaba abarrotado de gente, ahí había de todo, este es un grupo donde se han eh, organizado un grupo de, de notables, por decirlo así, de intelectuales, Este, mira y tuvieron bastante respaldo popular y ellos están haciendo intervenciones y, y organizando asambleas en las zonas populares y ayer la gente de las zonas populares se dio y dio cita ahí, inclusive este yo tengo que decirlo aquí eh, le dieron la palabra a Salvador Aguaraco, mire, y se votó realmente, habló de la Venezuela que queremos, habló de la estigmatización que ha agarrado el gobierno contra los extranjeros, contra la emprendedora privada eh, de, de, de, de, La lucha de clases que ha creado aquí, donde tú no puedes tener un carro porque tú eres un oligarca. Si te pones una corbata, eh, eh, también eres un oligarca. Y no sé cómo se lo aceptan a los ladrones del gobierno, no sé no solamente a los ladrones y es que ya el contraste entre lo que tienen los sectores populares y lo que le da a través de otros países yo creo que ya es una cosa muy muy obvia y muy evidente el contraste entre cómo viven ellos y lo que tienen ellos y lo que está pasando en los sectores populares ya es demasiado obvio de manera que yo creo que, que, que ya engañarse pues es, es, es, es, bueno, es, yo creo que es una es, es una responsabilidad individual entiendes pero yo estoy segura que en los sectores populares en la mayoría eh, de los de los de la personas personas que viven ahí que, y que pasan todas las penurias, pues tienen que darse cuenta de lo que Chávez está haciendo, que Chávez se está montando, se montó un avión para aterrizar en Cuba, después para ir para China, después para ir para Rusia, ¿cuánto cuesta eso? Bueno, eh, pero, pero, cuando... pero, pero pero fíjate una cosa, eso que tú estás diciendo es cierto, pero la gente no se come esa coa, fíjate, ahorita el Canal 8 está pasando la bladera que el supuesta de los militares que el magnicidio, yo he hablado con la gente de la calle y me han dicho así, es que Chávez cree que yo soy pendejo. Eso es un montaje clarito. Eso no se lo cree nadie. La gente común, te estoy hablando, te estoy hablando de un perro calientero, de un microbucero, ...del tipo que vende chicha en la calle... ...no estoy hablando de clase media... ...el tipo que vive en el apartamento... ...y anda en su carro con aire acondicionado, no... ...nada de eso... ...la gente común y corriente... ...no le cree a este gobierno... ...y ese es el problema que hay Patricia... ...que él puede traer armamento... ...puede ponerse de acuerdo con los rusos en lo que sea... ...pero la gente está clara... ...está decidida... A enfrentar a Chávez, a defender la democracia, a defender la libertad, y a votar el 23 de noviembre. Eso te lo estoy diciendo porque eso es lo que se siente en la calle y por eso la desesperación de Chávez ¿ah? de sacar los trapos rojos, me ¿ah? trata de, de para el caso del maletín, tratar de, de evitar, de desmoralizar a la gente para que no vote, pero la gente está clarísima, la gente sabe para dónde va. Sí, eso, eso es lo que yo creo. Ahora, ehm, Yo quería comentar un poco, Iván, eh, también eh, yo creo que que hay un poco de, de, de pasividad en la gente con respecto a, a, a las barbaridades que está cometiendo Chávez día a día. Por ejemplo, eh, lo de las cadenas, Iván. Yo creo que ya eso, ya es un atropello y un abuso eh, demasiado grande. Eh, y lo que pasó con eh, con mi banco eh, de Human Rights Watch, ¿no? Eh, porque... Eh, Yo voy a a la gente que nos está oyendo a que realicen bien el informe, que por cierto yo no lo he podido revisar completo porque tiene más de 200 páginas, el informe que causó este efecto de que sacaran al banco del país y todo. Porque hay una hay, ahí se demuestra que la oposición, eh, eh, o, vamos a decir, el sentimiento opositor más que la oposición, es mucho más tolerante que el gobierno, porque déjame decirte, que hay Hay cosas en ese informe con las cuales yo no estoy de acuerdo y y bueno y que a mí me califican como una de las radicales opositoras al presidente Chávez. Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo en el informe. Por ejemplo, en el informe eh, califican de golpista a Carlos Ortega. Hablan hablan de abril del 2002 como un golpe de Estado. Yo no estoy de acuerdo con que abril del 2002 fue golpe de Estado. Estoy de acuerdo porque, contigo. Eh, porque ahí, ahí Chávez renunció... Eh, y hablan del paro petrolero como como, eh, como que fue una maniobra de los petroleros para quedarse con PDVSA Mira. También eso está en el informe de banco entonces yo tampoco estoy de acuerdo con eso Porque a mí nadie me va a decir que los trabajadores que se fueron a la huelga eh, Los <risa> trabajadores de PDVSA se fueron a la huelga, se fueron al paro porque querían quedarse con PDVSA Eso no es verdad, y yo creo que todos los venezolanos sabemos que eso no es verdad Claro, aparte de Entonces, eso, no solo que Chávez renunció Chávez lloró, lloró. Además que lloró Lloró y pidió y, y suplicó y, y se arrodilló Eh, y, y cosas que no que, que no sería criticable si después no hubiera no se hubiera convertido en el monstruo que se convirtió después y, y hubiera este atropellado a la zona, atropellado a los venezolanos, porque si tú te arrellas y pides perdón, eso se acepta, pero si después te portas eh, tres veces peor, pues no sé de qué valió aquello, ¿no? Es una hipocresía como todo lo que todo lo que rodea a Chávez. Pero yo lo que lo que quiero aclarar es que hay muchas cosas de ese informe, eh de Vivanco con las que yo no estoy de acuerdo porque para, a mí me va a decir que Carlos Ortega es un golpista y que y que fue eh, cabeza el golpe del 11 de abril, porque el 11 de abril no fue ningún golpe. Y mientras los venezolanos sigamos a, eh, eh, eh, soportando que se califique lo del 11 de abril como un golpe, pues entonces imagínate, cualquier cualquier eh, intención democrática o cualquier reacción democrática que hay los venezolanos, entonces tendremos que calarnos que sea un golpe, porque tú no me vas a ver a mí que la gente que se tiró a la calle el 11 para llegar a Miraflores eh, estaba eh, escuchando la voz de los golpistas, la gente se fue porque le dio la gana para, para Miraflores y ahí empezó todo, eso fue, eso fue una reacción eh, espontánea del venezolano y, y de la gente que estaba obstinada allá, entonces nosotros no podemos aguantar Eh, eh, por ejemplo, yo yo eh, públicamente digo que yo no estoy de acuerdo con esa parte del informe de Banco Ahora, de ahí a que tuvotes a una persona al país, porque lo que dijo Eh, no, no estás de acuerdo con eso hay que discutirlo no yo creo que lo que, lo que tenía que haber hecho el gobierno hay era discutir punto por punto lo que había en el informe de vivanco que te aseguro que esta parte que te estoy diciendo el informe tampoco el gobierno lo ha leído no, a mí me parece entonces, que fue, que a mí me parece bien bueno que haya sucedido eso no porque así el mundo se da cuenta quién es Hugo Chávez qué tipo de demócrata claro. es Hugo Chávez el mismo vivanco bueno que estará contrariado porque el día que Chávez no esté y le atropellen en su derechos humanos cómo defiende vivanco a este señor que este señor hay respetado los derechos humanos, no solo de los venezolanos, de mucha gente, entre ellos vivanco. Entonces ahí quedó todo clarito para que la gente se dé cuenta. Fíjate, dijiste algo ahorita, me tengo que ir al corte ya, pero ya me están haciendo señas. Ahorita dijiste, cuando todo el mundo se fue para Miraflores, que es verdad, eso lo pidió la gente. Es igualito que cuando las elecciones para la Asamblea Nacional... Las elecciones la gente pedía no ir a votar ahora todo el mundo se desgarra las vestiduras Ay, está, ir a votar. esta mañana no lo me lo digo una esta mañana me lo dijo una amiga cuando estábamos haciendo ejercicio no que no vaya. bueno una que era radical y ahora yo no entendí yo o sea yo no entendí la posición por ahí hay otra en maracaibo que era una radical contra rosales ahora está con rosales entonces yo esas cosas no las entiendo vale parece que, que, que, que la gente como que tuviera una posición un momento o de repente tiene un precio pero bueno pues habla... los tiempos políticos cambian pero también el paro lo pidió todo el mundo y después salieron a criticar el paro porque el paro lo, lo, todo el mundo lo pedía bueno, todo fíjate, el mundo quería paro fíjate, ahorita la gente lo que está pidiendo es publicidad y después más plomo parejo RCR 750 AM les está presentando plomo parejo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 Dental Smile tiene todos los servicios odontológicos, modernos equipos y accesorios, excelentes horarios y el fin de semana también trabajamos. Te esperamos, Centro Comercial Santa Fe, Nivel Alameda, Local 9, teléfono 976-2375. Dental Smile, donde lo damos todo por tu sonrisa.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 Bueno, vamos a iniciar el programa primero que nada felicitando a Milagros Camacaro, la hermana de Marínez Camacaro, que está cumpliendo de año. Parece que la familia está de cumpleaños. milagro mucho éxito en tu profesión y que de verdad celebre hoy el día de tu cumpleaños. Que sigas cumpliendo muchísimos años más. Ahora esto es un servicio público. Se necesitan con urgencia dos donantes de sangre de cualquier tipo para Douglas Texier. Eh, se le ruega dirigirse al Banco de Sangre de la Policlínica Santiago de León de Caracas, piso 2, Avenida Libertador. O simplemente usted puede llamar al celular 0416-927-9438. Repito, 0416-927-9438. Bueno, continuamos aquí con Patricia Poleo, como todos los lunes. Ella en el imperialismo y yo en el subdesarrollo. Patricia. <ríe> es que estamos en su desarrollo En el, subdesarrollo. el subdesarrollo, mira, cuando yo, cuando yo estudiaba bachillerato, eh, siempre nos decían que Venezuela era un país eh, subdesarrollado en vías de desarrollo. ya a eso no se puede ni siquiera decir, olvídate. Ahora vamos Pero en yo... vía del CONUCO y en vía claro, ¿eh, del TURUEQUE. Claro, claro. Como, como los países más atrasados y, y, y además los países con eh, menos capacidad eh, de, de producir energía y, y con, con menos ingresos económicos, estamos en, en ese ranking, a pesar de que somos el país que más produce, pero uno de los que más produce petróleo y que tiene más eh, que tiene eh, más más ingresos de, de, por, por, por, por la venta del petróleo y por todo eso o sea que eh, yo creo que, que por cierto que el petróleo hoy subió extrañamente eh, y, y eso tú sabes que, que, que, que emociona Chávez y cuando tú Subo el petróleo, entonces vienen más el derroche Y vienen, sí. vienen los índices de corrupción también Esta obvio, noche hay ¿no? cadena, ¿no? Esta esta noche es noche cadena. Oíste, esta noche hay no, es cadena y, No, porque creo que está en Cuba Y después de ahí no sé para dónde se iba Ah, imagínate Bueno, pero porque le cuesta hacer la cadena desde allá? Donde sea, total, eso lo pagamos nosotros eso, ¿qué, ¿Qué le importa a él eso? Eso no le importa nada sí, eso, es cierto, eso es cierto Mientras la gente se muere de hambre, eso no le importa él sigue siendo el rey Bueno, creer, ¿no? Creer. Yo lo que... Sí veo que dentro de esta persecución Que se ha desatado No solo contra la gente del supuesto magnicidio Que quieren tumbar a Chávez Bueno, en las instituciones públicas también En el CENIA hay un señor de el, el jefe de infraestructura Que se ha dedicado a perseguir A todos los, los ¿Cómo que se llama? Los trabajadores El señor se llama Hendrick Caballero Entonces el hombre Todo el que lo tiene una lista Y busca la lista de santa la de Tascón Y broma, este sospechoso, bótalo cámbialo entonces yo no sé hasta cuándo va, va a llegar eso porque fíjate vienen las elecciones el, el presidente no la tiene todas consigo la gente ya no le cree entonces bueno imagínate tú imagínate tú cuando llega el momento de votar que van a hacer la gente ahorita están eh, eh, repitiendo ahí en Globovisión cómo fue que sacaron a Vivanco esta mañana por cierto y que hasta lo empujaron cuando llegó nos vamos a buscar la maleta no, ya la maleta están abajo o sea, los tipos se metieron en la habitación y todo ah y todo y eso con insulto y con toda broma pero eso está bueno a mí me parece que eso está bien bueno para que el mundo se dé cuenta quién es Hugo Chávez lo que pasa es que yo creo que muchos lo saben pero como muchos están recibiendo real ahí ese poco de presidentes chulo que hay el de Honduras, Nicaragua, el de Bolivia, el de Ecuador, ni la chilena pues la chilena está y ahorita están de panita porque están viendo cómo tapan eso cómo tapan la broma del maletín, que a mí me parece interesantísimo eso, cómo se ha ido destapando la olla y cómo cada día cae más gente, ¿no? Eso, eso que es bueno que, que, que estemos pendientes, esta semana debe ser ya que, que hable Antonini, yo creo que ahí se van a muchísimas más cosas de las que se han dicho hasta ahora, mira. No, eh, va a hablar, mira, óyeme, óyeme cosas... una cosita, ¿sabe por qué se iba a hablar? Porque le dijeron que era un gordo desgraciado y era un traidor. Bueno, de que, que una de las cosas que a mí me llama la atención de, de nuestro presidente y que yo creo que que tenemos que estudiarlo tú sabes permanentemente es que él es transparente en, en sus emociones en sus reacciones y, y definitivamente está desesperado por el cuento maletín eso lo tiene fuera de sí eh, cuando eh, tú tú ves que el, eh, por cierto que el mismo día que salió que, que llegó viva bancoco Venezuela a, a, a, a dar a conocer el informe yo había publicado una columna yvá en la que decía eh, que que Eh, las la, la solicitudes de asilo de venezolanos en el extranjero eh, to, en, en la mayoría se eh, anexó el día que Chávez le dijo a... a Antonini, ojalá me lo trajeran, porque mi cara me diga quién son esos dos dólares. Y tú sabes, con, con, como un guapetón de barrio manejando así la justicia, porque se supone que si ese señor llega a Venezuela es la justicia quien tiene que que, que interrogarlo y, y no es el presidente de la República y hace con él lo que el, lo, lo que el presidente de la República considere. Entonces, ese día, esa declaración de Chávez, en que todas las solicitudes de asilo, es demostración de que en Venezuela no se respeta el Estado de Derecho, que el presidente de la República eh, mueve a su antojo la ficha del Poder Judicial y hace con la gente lo que le da la gana. Eh, eh, y, y, y tú sabes, y decide al final qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace en función de que él es el que maneja el Poder Judicial, es el que maneja el Ministerio Público, él maneja la Asamblea Nacional, él maneja todo. Y para que en un país haya democracia tiene que haber independencia de poderes. Entonces, Chávez eh, ya delató ante el mundo entero lo desesperado que él tiene el cuento al maletín entonces yo en cada uno de los programas que hago repito y repito permanentemente es mentira iv van que aquí bush le diga el Poder Judicial lo que tiene que hacer. eso no existe en los Estados Unidos. No existe, Iván. En Estados Unidos, el presidente de la República no tiene nada que ver con el Poder Judicial. la picas se maneja por su cuenta y el Poder Ejecutivo se maneja por su cuenta. Bueno, si no, acuérdate es del que... caso de Richard Nixon y el de Bill Clinton. Acuérdate que ahí no le paran a eso que sea el presidente. Eso es aquí, que esto se maneja como una república bananera. Pero es que es así. Y aquí, y aquí las hijas de Bush han estado detenidas por manejar uh -huh. con tragos de más, que eso aquí es un delito pero peor que matar a la mamá de uno. Pues aquí tú no puedes agarrar un volante si te tomaste dos copas de vino. entonces Y aquí las han agarrado y las han detenido, las han metido presas a, a una de las morochas de las hijas de Bush. Entonces, eh, aquí, en este país, eso es mentira. Una de las cosas buenas que tiene este país, que tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas, es que la justicia... De verdad, es independiente, Iván. Entonces, eso es eso fue que los venezolanos no entiendan ante la manipulación que tiene el gobierno eh, acerca de que en Venezuela, eh, aquí en, en Miami, perdón, Bush mandó a montar este juicio del maletín, que todo eso es un montaje de montaje. Porque además, una de las cosas importantes, y te lo digo en, en este punto como investigadora, que yo soy periodista de investigación, uno de los puntos importantes del juicio es la cantidad de pruebas que se han entregado, porque los fiscales tienen que cubrir sus espacios. Y demostrar que tienen presos a esos personajes porque sí cometieron un delito en los Estados Unidos y que se sepa que el delito son los Estados Unidos porque ellos vinieron para acá, para los Estados Unidos a tratar de traficar la verdad con una persona y lo hicieron en los Estados Unidos, Iván. Entonces, si sí se amerita que aquí, si, que, si, si se justifique que aquí haya un juicio contra estos personajes. Entonces, eh, eso te lo digo frente a esta manipulación que tienen ellos de que esto es un problema de Venezuela y de Estados Unidos, y, y perdón, y de Argentina nada más, mentira. En Estados Unidos se cometió un delito que tuvo que ver con, con el caletín, que lamentablemente esto lo cometieron porque además ellos se creerían. Eh, el papá tú sabes el ellos se crean el papá de, de lado de que ellos iba a venir para acá, acában a actuar aquí como actúban en Argentina y como actúan en Venezuela y aquí no pudieron cometer los mismos delitos ni pudieron ni pudieron mandar como si lo hacían, lo hacían en Venezuela y lo en, en, en Argentina así es bueno, fíjate que creo que eh, eso no, no no está tan fácil por lo menos en Ecuador por lo que me estuvo contando el amigo que me escribe de Ecuador me dice que allá todavía funcionan ciertas instituciones, eh, pero que el pueblo está claro. ¿Cómo va a enfrentar eso? A pesar de que hay mucha gente con, lo, con los ojos cerrados Yo pienso que eh, a la larga eh, se va a ir desmontando todo esto En lo que caiga el primero, los demás caen por simpatía Porque esto está sobre bases de barro Y realmente ya ya los pueblos se han dado cuenta de eso Por lo menos tú aquí, como, como una persona que vive en una zona humilde Le vas a decir que ser rico es malo ¿Será que quiere ser pobre toda la vida y vivir en un barrio toda la vida? No vale, todo el mundo quiere mejorar Todo el mundo quiere ponerse unos buenos pantalones y unos buenos zapatos esa es la realidad, vestirse como se viste Chávez, porque Chávez habla mucha paz del imperialismo yanqui, pero le gusta un, eh, y lo voy a decir con marca y todo, no se pela unos nais, nice, no se pela unos Levi's puestos, una chemisita una cosa, claro, eso se las esconde porque primero se monta un poco de broma ahí para protegerlo, porque como él tiene esa cotorra ese cerebro que lo quieren matar, se pone la antibala que se lo manda, por cierto hay un sasto italiano, por ahí como que es por la avenida Victoria, que es el que le hace le, le, le, le pone los trajes blindados y todo eso, entonces, a eh, ¿A ¿Quién va a engañar? O sea, va a vivir bien tú Y los demás vamos a estar pasando aceite Cuando la realidad del país es otra Se ha agravado, se ha mejorado La calidad de vida de todos los venezolanos Todo el mundo quiere vivir mejor Ha visto que el, eh, los supuestos líderes Lo que son es eh, unos líderes de lampas Tú ves, porque han robado Se han enriquecido Por eso que yo te lo digo, yo lo sigo diciendo, cuando llegue el Estado de Derecho, ahí me voy a enfrentar yo contra estos políticos que juegan a la doble cara, que no, que los derechos humanos, que borrón y cuenta, no, no, no, no momentico, me le hace su juicio y para pa la cárcel, de una vez, de una vez, y que justifique esa riqueza mala vida. Pa, pa, tenemos que poner orden de una vez por todas porque si no vamos a seguir lo mismo el que venga no, bar... que el, país, el país no se va a reconciliar, Iván claro. el país no se va a reconciliar y el país no va a creer hasta que no se haga justicia eso no se trata de violar los derechos humanos se trata de hacer justicia y, y se trata de que cada quien responda por los delitos que cometió esas son las cosas que yo te digo, por ejemplo que yo me imagino, bueno, Chávez se va entonces eh, tenemos a un Ismael García, un Maduel eh, tenemos a, a un Tascón entonces que, que van a, a permanecía en el país como si no hubieran roto un plato. Eso no puede ser. Eso mira, no puede ser. mira, Andrea. Y, y yo te una cosa, que yo tengo tres años pagando unos platos que no son míos. Yo tengo tres verdad. años en el exilio y como yo está la gente del petróleo, eh, como yo hay eh, hay gente que está presa en Venezuela pagando unos platos que no son de ellos. Y entonces a nosotros nadie nos va a responder, porque esto es otra, ¿no? Mira, por cierto. Sí. Porque yo, por ejemplo, no vi a Isla de García Revelándose contra el gobierno cuando a los niños eh, a los hijos de, de los de los petroleros se le sacó de su casa como se le sacó y se le sacó de los colegios como se le sacó con las por cierto pública. por cierto me conseguí era una señora no me acuerdo el nombre ahorita Francia de gente del petróleo que me dijo que me iba a hacer llegar información y a buscar un líder de esos de los semerucos que fueron atacados. Recuérdate que tú estuviste allá porque se está conmemorando un año de esa gente desalojada, de esos niños maltratados por este gobierno, por este. No fue por ningún gobierno de la cuarta. Mira, se nos, se nos quedó algo, Ale, ya terminó el tiempo. Yo quería que me hablaras algo de los, de los traficantes de droga, del gobierno, de la Guardia Nacional... Ah, bueno, por cierto, no, pero te voy a mandar más información para tu blog. Bueno, manda eh, eso. que eh. hubo esta censura, que por cierto, tengo que tengo que aclarar que la censura en el país no fue de Rafael Poleo, que está fuera del país. Ajá. En este momento fue la gente que se quedó encargada. Eh, una censura además absurda, porque todas las cosas que se publicaron en tu blog, por cierto, después fueron prácticamente reconocidas por el gobernador del Estado Carabobo. Lo que pasa es que él se sale del, del bojote, ¿no? Él dice que no tiene nada que ver con eso, pero quedó ¿no? Resto, sí, mira, ¿no? pero se te metió en un bojote nuevo, fíjate fíjate lo que es las elecciones ¿ah? el hombre está diciendo que lo quieren involucrar en el magnicidio eso es porque como ha estado atacando a Chávez ha subido las encuestas ahora se va a meter en la broma para pa que lo metan en el magnicidio para ver si sube, para ver si le gana el pollo Bueno, pero parece que dicen dicen que está subiendo porque le nombró el meletín a Chávez y eso le subió un poquito ahora yo realmente no creo que ese pueblo vuelva a votar por este señor no. teniendo eh, en frente a, a Enrique Fernando sala ¿no? imagínate, que vuelve, imagínate que vuelve immagínate que vuelve a votar. bueno Patricia te están corriendo dice que no quieren más que hable de aquí Bueno claro, Patricia, claro, muchísimas claro. gracias, hasta luego era Patricia Poleo Desde el imperialismo yanqui Llegamos al final del programa, no me queda más que invitarlos para mañana Mañana a la misma hora, 4 de la tarde Y por tu RCR Pero antes, acuérdate Que en la dirección general estaba Jaime Nestares En la gerencia de información, Javier Pereira En la gerencia de producción, Claudia Camperos En la coordinación de producción, Carlina Cardón En la producción, Rafael Urdaneta En la asistencia de producción, Marinesca Macaro en los controles, César González Y como siempre, en la producción y moderación De tu programa, Promo Marejo, tu amigo de siempre, Iván Ballesteros te recuerdo, mañana a las 4 de la tarde por tu RCR Una nueva edición de Plomo Parejo Pero ahora no te vayas, quédate con nosotros Porque viene la emisión vespertina del informe RCR Y eso lo puedes escuchar a nivel mundial A través de caracasradiotv.com y .tk Y lo puedes escuchar por los blogs de nosotros Ah, por el blog Informe RCR Por Radionet, para que te defiendas Radar de los Barrios y Plomo Parejo Para todos, buenas tardes y hasta mañana Música por ahora llegamos al final mañana regresará Iván Ballesteros atando cabos, develando verdades con más denuncias y repartiendo plomo parejo solo por rr palabra hecha radio